la zona cero. Estoy convencido que el monográfico de esta noche os va a gustar, os va a divertir, os va a entretener eh, mucho y sobre todo os va a informar acerca de uno de los grandes fraudes eh, en estos asuntos que se han dado. La verdad es que eh, cuando hablamos del monstruo de Cardiff en, en Estados Unidos, pues a lo mejor no nos suena mucho en principio, pero cuando Carlos Canales y Jesús Callejo os den los pormenores... Seguro, seguro que ahí sí que vais a esbozar una sonrisilla ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, veo que vienes vestido de norteamericano del siglo XIX, sí, qué maravilla, maravilla ¿eh? Sí, fíjate qué aspecto tengo de granjero de, de los bosques de Nueva York Eres un granjero de los bosques de Nueva York, cuando cuando había bosques en Nueva York Lo y... siga no hay muy bonitos Es verdad, es verdad ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Hombre, hombre, tú vienes, eh, tú vienes vestido de... De mormón, ¿eh? Pues <risa> <risa> bueno, no estaba aquí en Utah <risa> Vale, o, os vais a enterar, o sea tengo aquí la Biblia Bueno, yo, yo también vengo vestido de, de indio Chiricahua también, entonces para, para estar ad hoc con, sí, sí. con el elemento autóctono norte, norteamericano Sí, sí, ya estamos equilibrados Ya entonces. estamos equilibrados Bueno, el monstruo de, de Cardiff, en cerca de Syracuse, ¿verdad? Sí, Siracius, que tiene uno, hoy es muy conocido por su el equipo baloncesto de su universidad, que es uno de los grandes de la liga eh, universitaria norteamericana Y porque es una prestigiosísima universidad del, del estado de Nueva York, no de la gran ciudad, sino está en una zona un poco más rural, ahora no tanto, está muy poblado, pero sigue siendo una zona muy bonita, que se hizo famosa en el siglo XIX y precisamente por la Biblia, vamos a empezar por ahí, porque ahí empezó todo, uh -huh. porque fue la causa de uno de los más divertidos, graciosos y simpáticos fraudes ...de la historia de lo, de lo misterioso... ...que es la historia del gigante de Cardiff... ...y por qué el gigante de Cardiff... ...bueno Cardiff es el, el lugar... Eh, ...que es bien más conocido por la ciudad de Gales... ...en realidad también es un pequeña, una pequeña población... ...del estado de Nueva York... ...cerca como has dicho muy bien de Syracuse... ...y eh, allí se encontró algo... ...que ahora vamos a contar... Eh, en razón de que había una creencia extendida entre, principalmente y especialmente entre los protestantes Que como sabéis se dedican eh, fundamentalmente al análisis de estudio de la Biblia Para ellos es el libro esencial, obviamente para todos los cristianos Pero los protestantes siempre han dedicado una especial atención Y hay una serie de pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento que hablan de la existencia de gigantes. gigantes Luego si había gigantes, tenía que haber gigantes en alguna parte enterrados Y ahí empieza una de las más graciosas y divertidas historias ¿Qué podemos contar del mundo del misterio? A ver Jesús, busquemos el, el año concreto uh -huh. y, y el contexto, a ver, Pero a ver. Nada, tenemos año, día, nombres es muy curioso porque es verdad que con el tiempo ha caído, pues bueno lógicamente en desuso ya este tipo de de fraudes, pero bueno, hubo una época en que sí eran bastante habituales Por eso, con ese empeño de demostrar que lo que decía la Biblia, pues tenía razón Y en concreto, la existencia de gigantes El problema mm. es que casi siempre se confundían huesos de mastodontes y de mamut con gigantes ¿no? Bueno, y vamos a recordar nuestro siguiente, que hemos prometido, ¿verdad? Un, un monográfico dedicado al circo Barnum Ah, sí, sí, sí, sí, sí por, sí, por sí. cierto, tiene algo que ver en esto también, que ah, ahora lo veremos A ver, a ver De forma indirecta, pero bueno, tiene algo que ver Y, y entonces, por eso, dentro de ese contexto ¿no? de credibilidad de la Biblia, donde cualquier eh, hueso que se encontraba, pues por supuesto no existía la paleontología, y siempre se reconducía a la posibilidad de que fuera un hueso humano, y claro, de esas dimensiones tendría que, que medir 5, 10 o 15 metros, ¿no? A saber. Bueno, pues ya digo, dentro de ese contexto nos situamos en ese 16 de octubre de 1869, es ese es el año, ¿no? Eh, el lugar, ya lo hemos dicho, ¿no? Esta pequeña villa, villa de Cardiff. ...cerca de Siracusa, o como decís vosotros, Siriacus... Sí, ...Siracus, sí, es que no, no, muy bien aquí... ...es que somos muy internacionales... ...somos como muy yo, internacionales, ¿no? No, <risa> ¿no? ...con lo bien que es decir Siracusa... ...tú que más de la zona de Valera... ...con el tono... ...que más la más bonita Siracusa, hay un pueblo... ...Siracusa, ...además muy italiano, ¿no? ...y bueno, pues allí, en este día, el dueño de... ...de esta granja, de esta modesta granja, llamado William Nebel... ...está el dueño... A que todos llamaban Stup. Sí, Stup ese es el nombre de guerra, ¿no? Por cierto. Pues es el que comenta que en sus lindes se ha encontrado algo, algo muy raro, algo que parece un gigante, algo que, que bueno, que llama muchísimo la atención porque de ser cierto, bueno, aquello va a ser una bomba, una bomba a todos los niveles. Efectivamente, él tiene un grupo de obreros que empiezan a excavar y al poco tiempo asoma entre la tierra una enorme silueta, una enorme silueta que parece un hombre petrificado, ¿no? Un hombre petrificado, ni más ni menos, de más de tres metros de altura. Un metro de ancho, de hombro a hombro y unos pies de unos 53 centímetros. Que ríe de los del bifut <ríe> o sea, Qué bien. A partir de ahí la noticia se difunde, no solo por William Nebel, sino por también los obreros que habían sido testigos de, de ese descubrimiento. Así que el hallazgo ocupa la primera plana del Syracuse de Journal, lógicamente el periódico local de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los vecinos revuelvan al canto. Ahí, en procesión. Vamos a ver el gigante. Ya rápidamente le bautizaron, ¿no? El Goliat petrificado de Cardiff. Sí, <risa> que ya, ¿Quién va a ser? El que ser un Goliat. <risa> Así que Stu se frotó las manos, William Nebel, Y dice, bien, pues eh, está bien que la gente lo empieza a ver eh, como curiosidad y gratis Hasta que yo diga que no quiero que sea gratis Y empieza por una entrada Una entrada de 25 pero, centavos Pero fijaros, porque es uno de los primeros Este es el primer, el primer caso conocido, documentado y Recu estudiado ¿Recuerda el año Jesús? 1869 en sí, Recién acababa la guerra civil Es el primer caso bien conocido de un auténtico montaje económico en torno al mundo de lo misterioso 20, y de la 25 centavos Claro, pero fíjate, 25 centavos de dólar Que era bastante en la época A cada uno de los que llegaba al lugar el, el, La cuestión es que hay primero todo lo que Este es el primer montaje ejemplarizado De lo que hay que hacer cuando tú tienes el misterio a tu favor Y la gente dispuesta a verlo era, era lo que cobraba el indio Jerónimo por los botones de su camisa Ahora <ríe> que me estoy acordando Pues fíjate, que, que fijaros porque Reúne todo, todo lo que luego, luego podemos contar Casos parecidos, que pueden ir desde Roswell y, lo, y sus alrededores hasta Me da igual el que se os ocurra, hasta de Niqueinlandia, porque fijaros que en realidad el proceso es el mismo. Es decir, el merchandising misterioso. Misterio. ¿Y qué es lo que tiene el hecho misterioso? Un lugar. ¿Qué hay que hacer en el lugar? Construyó una carpa gigantesca, lo rodeó de personas especializadas que acompañaban a la gente, había servicios de carruajes, un local de comidas, un puestito que servía sidra fría, pues se hacía color en verano, lo tenía eh, además... Eh, perfectamente organizado con un acuerdo con los dueños de los dos hoteles de, de Cardiff que estaban, eh, bueno, alucinados porque por primera vez en su vida y última, porque después de lo que ocurrió, eh, se les llenó de turistas el pueblo, algo que era absolutamente inusual puesto sí. que en Cardiff no había nada que ver. 1869 ya con el tenderete puesto, comida rápida, eh, sidra fría, hoteles a rebosar y el gigante. Y carruajes allí. que iban y desde carruajes. las grandes ciudades te llevaban hasta allí. Pero es que este tipo consiguió ganar 7.000 dólares en los primeros 20 días. Eso hoy es aproximadamente, bueno el euro está muy alto Pero digamos que sería aproximadamente un millón de pesetas De las antiguas pesetas uh -huh. Fijaros sí, sí, sí. lo que es eso en 1869 Pero para comprarse el pueblo Claro, eh, él vio rápidamente el negocio Bueno, él, ya después diremos por qué vio rápidamente el negocio Porque su granja se convierte en una feria Una especie de mercado donde todo el mundo uh -huh. va a ver Una especie de circo barnum Pero solo con una atracción La gran atracción del Goliath petrificado de Cardiff. Queda hacer dinero a las puertas y en poco tiempo, estamos hablando de esos primeros 10 días. ¿Qué ocurre? Pues que un grupo de empresarios avispados, de Siracusa, pues ven negocio también. Así que le proponen una reunión y en esa reunión un negocio. ¿En qué consiste el negocio? Pues que le ofrecen 30.000 dólares de la, época, ¿eh? de la época por el 75% de las acciones de esa criatura. Así que dice, uh -huh. bueno, montamos un negocio, ¿qué te parece? No te vas a quedar solo tú con la pasta y sí. el otro sí. cuerpo, ¿vale? ...30.000 dólares... ...eso pues, lo, lo paseamos por el mundo y nos forramos... ...sonaba muy bien, claro... Es ...una criatura, un gigante de 3 metros y medio... ...pues qué bien, ¿no?... ...y eso que ya empezaba a haber rumores de que... ...bueno, eso de un gigante petrificado... ...porque hubo un listillo por ahí... ...que dijo, hombre... ...dice, la carne humana no se petrifica... Y dice, ...calla, calla... <risa> ...todavía no comentes nada... <risa> sí, ...y el mismo recibe un balazo... <risa> ...primera medida que hace... ...es <risa> su ...suprimir a este colaborador... <risa> despedirle y aumentar... Eh, la cuota de entrada a 50 centavos si pues acaso Claro, dice, 25 no, acaso es muy barato, 50 Y así sigue la historia, ¿no? Así que también hay dos bandos Efectivamente, los que se creen que esa era una creación original Y que por lo tanto era un gigante petrificado Y que demostraba a rajatabla el Génesis y la Biblia y los otros, ¿no? los que, que eran los menos en ese momento, ¿eh? los que pensaban que era una estatua antigua que era una falsificación y que por lo tanto ahí no era ningún hombre predificado, en todo caso una obra artística. Claro, porque también hemos de suponer que la comunidad protestante de la zona pues avaló todo esto. Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? Claro, claro, todos los sectores religiosos es que querían creer que eso fuera cierto, ¿no? Porque sí, sí, mejor sí. prueba además sí, un gigante, un gigante perfecto... Aquí, aquí, perfecto. Aquí, aquí está la prueba. Si, ah, si claro. lo veías de lejos, ¿no? Claro. Porque en el momento que te acercabas claro, aquí la pregunta es, ¿qué decían los científicos? Porque científico se acercaría, efectivamente, claro que se acercaron varios, ¿no? de hecho un geólogo llamado Boynton de la Universidad de Pensilvania se acercó, lo vio con detalle, no con lupa pero sí lo suficiente para decir que eso era absurdo Eh, que se considerara como un hombre fósil que yo no son hombre, del modo que tocaba que yo sonaba metálico no sonaba sonaba pétreo es decir no metálico como tal pero sí de una de una consistencia que desde luego no era car carne y mucho menos petrificada y así pues hubo distintos científicos que iban diciendo lo mismo no un paleontólogo de la universidad de, de Yale pues también lo dijo dijo que el gigante de Cardiff era un ni muñeco siempre de siempre me ha hecho gracia el nombre de Oseni <risa> Oseni el mar si era el si era en aquel entonces era paleontólogo era que tendría crítico los de Yale y fue el que dijo que, que era un, eso, un muñeco de yeso, esa se Mars, que significa pantano, se había entrado en, en un terreno pantanoso, porque los, los, por supuesto los, los creyentes eh, acérrimos de la Biblia no estaban dispuestos a aceptar fácilmente que se dijera que aquello era un fraude. Ah. Fijaros que es una historia muy corta, porque en aquel entonces el, el, el muñeco de yeso, como ya empezaban <risa> a considerar los científicos que habían opinado sobre el asunto, sí. no sé si bien en Cardi, sino en la propia Siracusa, que es que lo hacía más grande, para atraer más gente, claro, para poder verlo y, y meter más pasta dentro del próspero negocio. Pero aquí yo empezó a resquebrajarse poco a poco porque empecé a haber rumores de que, bueno, de que allí había algo que era demasiado sospechoso. ¿Cuánto, cuánto duró bueno, para... la farsa? Dos meses, apenas dos meses. <risa> Hasta que alguien es cantó. el negocio. Es, pero es el negocio más redondo de la historia es de verdad. la que sí, las cantó. Sí. sí, sí, pero este fue un negocio redondo porque efectivamente el, el, el canto vino precisamente porque empezó a haber rumores de que el propio Stubb Newell había comentado a gente de su familia Que, que no que aquello no, no era verdad y que bueno que, que se sabía ya en círculos reducidos que había un fraude detrás del famoso hombre petrificado y cuál fue la idea original de esto? Eh, eh, enriquecerse en no, eh, perdón que ahí había bueno ahora hablaremos porque había una, una mente detrás de todo claro historia, claro a ver y, y, una y... mente inteligente sí, y astuta eh, claro al final hay alguien que, que pues eso que se va de la lengua el clásico bocazas dónde se gestó el molde de esta historia pues ahí está entonces hay alguien que es como un delator ¿no? dentro de esta historia. Bueno, Lo único bien. que dice bueno, es pues contar la verdad, ¿no? Que se llama George Hull. Siempre hay uno que habla, ¿eh? Un primo. Además, el <risa> primo de Neville. <risa> sí, Siempre sí, sí. hay un primo <risa> discolo, Y en este caso, este, que además era un fabricante de ellos de Nueva York, pues, eh, que era el auténtico cerebro, era el cerebro gris, el que realmente <risa> de toda la maniobra de bueno, lo que hizo fue prestarse, y, bueno, si yo gano un dinerillo, pues aquí en mi granja, pues vale, yo no te preocupes, que comento que excavamos un pozo, y que con este pozo encontramos un gigante, y la ya cobramos una entrada, pero realmente el que tiene la idea es Josh Hull, y él, al final como ve que esto ya se desmadra, se le está escapando de las manos, pues confiesa, y lo que confiesa es, pues cómo lo hizo, y dónde estaba la cantera, y todo, entonces, bueno, pues de forma resumida, ¿no? Eh dice que había una serie de pasos que él siguió. Primero, en 1866 él compra un enorme bloque de yeso, se lo envía a un grupo de escultores de Chicago. que Tiene que haber un fabricante de cigarrillos en Nueva York que se le ocurre y dice, voy a comprar un bloque de yeso. Claro, sí, sí, porque la se le la idea. Dice, bueno, sí, aquí sí, hay un sí. ambiente muy crédulo. Seguro que si ponemos aquí un gigante se lo cree. Espérame, lo mejor es como para simular la piel se cogió una aguja de tejer y le iba haciendo agujeritos para claro, que o sea, por eso. Entonces va contando por, con detalle. Primero hace la silueta del gigante y después él se le ocurre Dice, claro, esto sí. se va a notar mucho que es piedra, ¿no? Así que coge una aguja y empieza a, a picotear toda la estatua para que tenga una, una piel porosa, ¿no? Porosa, porosa. Claro, hombre, con tantos años que han pasado. Es verdad. Inmediatamente después baña el gigante de yeso en un ácido. ¿eh? Le da así un aspecto más amarillento, más antiguo luego una vez terminado le colocan una gran caja de madera y se lo despacha hasta un tren, bueno por tren hasta nueva, hasta Nueva York, ¿no? Pero precisamente para que le dé también allí otros los últimos retoques, ¿no? allí discretamente es transportado hasta la granja de su primo ¿no? <risa> que lo entierra lógicamente y al final se hace toda la pantomima ...para que durante... ...bueno, lo dejan enterrado durante un año, ¿eh? para, eso, para que, sí, para que, que se viera en fin... ...que tenía consistencia... No tierra ahí. ...que tenía tierra, ¿no? Por que... ...fíjate que estaba bien orquestado sí. un año antes, ¿no? Sí... Y al final, pues es desenterrado donde estos obreros, que eran víctimas inocentes, con la excusa de que querían cavar un, un pozo en la granja, pues aparece este, este gigante. Claro, los obreros son los que dan credibilidad al asunto. Y oye, no, que aquí nosotros no sabemos nada. Y, a, y ahí es cuando se propaga toda la historia. Efectivamente, había una finalidad totalmente crematística, ¿sí? claro, que era sacar dinero, porque tanto Newell, como Hull, como los empresarios se hacen ricos totalmente. Aquí es donde aparece Barnum, <risa> Barnum se entera. <risa> que se entera de todo, siempre. Sí, la verdad, que es el clásico claro, empresario, ¿no? era como el Pinkerton del, del sí, misterio. Sí. sí, sí, sí, sí, entonces, antes de que ya, bueno, los rumores de que era falso ya se habían extendido, pero Barnum, que se entera, claro, estamos hablando de dos meses prácticamente que dura la farsa, él quiere eh, conseguir para su espectáculo este gigante. No se, lo, no se lo dan porque bueno ya eh, piensan que aquello está rentabilizado entonces como no lo consiguen ¿sabes lo que se le ocurre a Barnum? Mm. bueno pues muy bien lo copia y lo presenta <ríe> como si fuera original total <ríe> le da igual lo lo me... en el circo no reparaba ¿eh? no no, no. no, no, no ni en gastos no, ni, eh. ni ideas le sí, igual ni en, <ríe> ni en o sea que, que, que bueno ¿y qué pasó con bueno pues con que y... bueno, simplemente ya no había ninguna manera intentaron tapar por todos los medios el escándalo pero, pero... ¿y ¿le denunciaron? ¿hubo cárcel? O... no nah. no no pasó nada nada porque la verdad es que una cosa tan absurda absurda, que lo único que se le sostenía era por la creencia cérrima de la gente de la Biblia de la época, si no, aquello no se hubiera sostenido ni cinco minutos pero eh. confesó finalmente, Sí sí confesó, confesaron todos, y los que habían pagado los 25 centavos <coughs> se quedaron se sin ellos, ellos. O sea, y no le corrieron a gorrazos, no, <risa> no le embadurnaron con combrea, no. No, no, no, no, no le embadurnaron con combrea, estaba en Nueva York, tampoco el oeste y, <risa> y consiguieron salir bien, y lo hecho cierto es que el, que el gigante se conservó, no se, no se destruyó y bueno, pues pasó a exponerse a partir de 1948 En el Museo del Granjero en Cooperstown, la ciudad del Cobre, la antigua ciudad minera también del estado de Nueva York. Sí, eh, y ahí está el, el monstruito. Ahí y ahí está, está el... sí, con una ligera diferencia. Ya la entrada no te cuesta 25 centavos. Ah, Ahora, 6,95. No te cuesta 6,95. <risa> pero oye, y, pero pero siguen yendo. <risa> y la gente va. <risa> <risa> o sea que el gente de Carré es una mina. <risa> <risa> es la manera de oh, ganar dinero sí. con algo más tonto. Es el muñeco <risa> más rentable de la historia. Total. Total, porque se sigue. se sabe ya que, ¿qué tal? y 6,95. Sí, desde 1869 quedó un poco en el olvido y desde 1948 dijeron, bueno, ¿por qué no los ponemos aquí en el Museo de Copperstown? Y efectivamente, ahí está. Y la entrada a fecha de hoy, 2006. Y los 7.000 dólares se los quedó ahí, ¿no? Sí, sí, sí, no, nunca se lo reclamaron y en todo caso, pues eso, le mirarían de reojo cuando pasas por la calle. Bueno, que no sé si le rompieron las piernas que pusieron 30.000, esa Bueno, pues entonces está en el Museo del Granjero. Sí, el Museo del Granjero de Copperstown y ahí sí, sigue con ese rótulo el gigante de carne aquí un gigante falso esto que, estamos, que vamos a dedicar de vez en cuando a mitos a mitos sí, falsos bien, pues la es que es lo más absurdo no, vamos que a se había de, del circo Barnum porque también tiene una colección pero tiene una galería de personajes eh. pero es que en el circo Barnum llegó un momento que sí. ni los animales eran reales ya era algo asombroso bueno he visto <risa> <risa> el gigante el gigante casi, es que hasta lo Así falso una era copia, copia. <risa> es que era ya, increíble <risa> bueno pues Toma, para ti, Jesús, esta sirena, sí. que como ves es auténtica. tiene un tufillo. Ten cuidado con la parte de merluza, ¿eh? Que es... <risa> y para ti, Carlos, toma, este enanito silvestre. Hombre, gracias. Mira, sí. se lo daré a los que lo roban de los jardines.